Siete de la mañana y 20 minutos, estamos en contacto telefónico con Javier García, representante de los trabajadores de Plucky y Ricard, una de las empresas que está bajo la órbita de la multinacional mexicana Bimbo. Eh, Javier, buen día, bienvenido. Buenos días, buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Lástima que sea por esta situación, pero... Qué es lo que está pasando con los trabajadores de Pluki y Ricar pertenecientes al grupo Bimbo, Javier? Eh, bueno, este primeramente hacer una una, una pequeña aclaración que yo soy dirigente de de, de Honodra, que es el sí, sindicato único sí. que que nuclea todas las, las fábricas de, de, del dulce y afines, como lo dice su, su sigla, y bueno, este la situación en en Pluki no es una situación nueva. Este, viene hace, hace muchos años con con diferentes reestructuras con diferentes situaciones que siempre redundan en, en reducción de personal o, o, o en, en envío envíados paro y, y demás este siempre aduciendo temas de mercado aduciendo temas este, este que, que siempre la, la, la, la, las cuestiones las pagan los trabajadores y bueno y en este en este caso puntual este el, un poco la, la situación se desata porque en, en sucesivos seguros de paro que han habido en este último par de años este incluso con la pandemia y todo lo demás con donde sabemos que muchas empresas tuvieron dificultades pero particularmente en esta está este han habido eh, frecuente envío de seguro de paro y bueno este en el último tiempo en diciembre trabajaron una semana los compañeros y fueron enviados al seguro de paro con la promesa de que volvían este en enero para hacer una una producciones puntuales afra donde implicaría este unos cuantos meses de trabajo sin inconveniente y bueno los compañeros se reintegran en, en el 2 de enero este y este, luego de tres 4 días de, de, de trabajar este fueron enviados nuevamente a seguro de paro hasta el 23 del mismo mes y bueno y eso okay. esa toda una la, la situación digo porque este realmente Eh, habían he visto este trabajo para para determinado tiempo y imprevistamente nuevamente son enviado eseeuropa para y implica una, una pérdida en cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores es muy importante uh -huh. eh, Javier estamos hablando de cuántos trabajadores eh, eh, laboran en, en Plucky y, eh, y bueno en este momento hay más o menos 50 trabajadores estamos hablando de una empresa que hace 7 siete 8 años atrás Este, tenía alrededor de 300 no entonces su, este en su sucesiva reestructura este fueron quedando 50 infraestructuras que, que obviamente que que siempre fueron este tratando de ser negociadas con el sindicato en el sentido de que siempre tratamos de que de que fuera lo menos nocivo posible para los trabajadores este y bueno pero lamentablemente este tipo de multinacionales sabemos que cuando los números no dan las ganancias que ellos pretenden porque no estamos hablando de pérdidas, sino que no dan las ganancias a la pluralalía que ellos pretenden este el recorte sabemos que siempre viene por el lado de, de los puestos de trabajo uh -huh. pero los trabajadores eh, terminan despedidos o son distribuidos en las otras empresas que tiene el grupo eh, normalmente en esta reestructura han sido este, despedidos este con con en algunos casos con con después de, des pido incentivado con algún arreglo este que permita que los trabajadores tengan una eh, un, un subsidio vamos a decir un este que no sea tan tan complicado la, la el egreso pero sí normalmente ha sido despedido ha habido muy poca redistribución este en, en otras empresas. y, y recordamos también que, que esta multinacional bimbo este era la dueña de, de, de maestro cubano en un día para el otro cerró y esa es la preocupación que tienen los trabajadores de Pluquiricar de que no pase esté nuevamente la misma situación. Claro, sí, sí, incluso cuando despidieron a, a la gente el, del maestro cubano fueron eh, al seguro de paro, pero la mayoría terminaron despedidos. Este la sí, sí, claro. la, la gran sí, mayoría despedidos y redistribuyeron en En Pan Catalá y en Sorchantes, algunos pocos, pero... Es, exactamente, exactamente, y en Plucky también entraron algunos. Ah, este, pero ah, sí, pues, eh, recuerdo bien porque nosotros estábamos al frente de esa negociación este y, y fue, fue tremendo porque nosotros negociamos, hace una semana atrás, en ese momento habíamos negociado cosas en, en el Ministerio de Trabajo, este incluso con con representantes de la empresa mexicanos que había venido y con la promesa delante de, de director de trabajo de todo el ministerio de que de que la empresa iba a seguir funcionando este y buscando las la, la soluciones a las dificultades en conjunto y resulta que después terminó cerrando y bueno, y eso ha generado un nerviosismo en, en el plucky hoy que, que, que los trabajadores temen que se puede, puede vivir por el mismo camino no este, y bueno, está entonces, claro, este, la situación ahora el día de hoy estamos justamente en una asamblea de los trabajadores donde este lo que se pide y miren mire, sí si, sí si, sí si, si, si serán este eh, razonables los trabajadores en sus pedidos y, y, y tolerantes de, de una situación que puede ser complicada que no lo negamos que es complicada pero que los trabajadores están aportando muchísimo para que la situación se, se, se mejore en este momento lo que los trabajadores piden es que en, en la negociación mes a mes para trabajar ni siquiera estamos pidiendo este meses asegurados sino que mes a mes se vaya viendo la, la posibilidad de trabajo que hay y que se le, se le dé una compensación este algo de compensación de lo que ganan claro, en el seguro sí, sí. de lo que se cobraría el seguro para que la pandemia no sea tanta pero mes a mes, o sea, no los trabajadores no están pidiendo acá un seguro de trabajo por por todo el año y por seis meses y nada por el estilo sino que este incluso esa compensación sería cuando cuando este la, el tema es imprevisto el, el tema que está arriba de la mesa es negociación, ¿verdad? ¿cuánto cua, cuántos meses trabajan por año los trabajadores de Pluck Rican? Y hoy hoy estábamos sacando la cuenta a grosso modo que en el año, el año pasado, más o menos, este, en total habrán trabajado y la mitad de los jornales. La mitad, bueno. Y y, y, y la ¿Y cuánto con el más o menos? Y, y la l, las golosinas, ¿de dónde vienen o las producen acá? No, no, no, bueno, por ejemplo, eh El huevo de Pascua que era un, un un un producto insignia de de de de Plucky Ricard, este ahora están rellenando Argentina, este, eh, o, o, este toda la, la población cuando ahora en, en, en semana turismo, este vayan a comprar el huevito de Pascua que diga Ricard o diga Pluki, este no va a ser pro, este un producto nacional. Este va a ser un producto importado, un un Una producción que, que, que era insignia que, como re, repito claro. de, de la fábrica sí, sí, este, sí. el tema de los turrones este, es similar este acá ahora lo que se está produciendo que, que no van se ve que no lo han podido hacer en otro lado porque este es eh, un poco la conclusión que uno saca, es el tema del, del el ricardito y este barra de cereal, y este, ese tipo de, de producción uh -huh muy bien bueno Javier muchísimas gracias por el tiempo por la información y quedamos a la orden ¿eh? bueno este nosotros la verdad eh, los trabajadores le agradecemos muchísimo que, que este tipo de, de, de, de, de salida al área al, al aire perdón fue llegado a la población porque la, este la verdad este nosotros los trabajadores se nos dificulta mucho llegar a, a los medios masivos y bueno ustedes son uno de ellos y la verdad que le agradecemos la, la, la estos minutos Porque para nosotros es bien importante que este tipo de conflictos salga a la, a la luz, que la gente los conozca, porque realmente son ignorados por por la mayoría de la población. Javier García, muchas gracias. E igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Javier García, ustedes lo escuchaban, es de eh, Onodra, el, la Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas y Afines. Eh, Vamos a cerrar con el informe que hacíamos con respecto a la multinacional Bimbo. Cuando llegó la multinacional mexicana Bimbo a Uruguay en el año 2006, compró los horchantes, absorbió a pan catalán y después compró Ricard, Plucky y el maestro cubano. Hoy en día es la empresa de panificación más importante del mundo por posicionamiento de marca por volumen de producción y por volumen de ventas. Está facturando entre 15 y 20 mil millones de dólares al año. Además es líder indiscutible del ramo en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Tiene presencia en Uruguay y en otros 32 países de América, Asia, África y Europa. En el pasado reciente, Bimbo cerró la planta del maestro cubano y envió a 110 trabajadores al seguro de paro. Posteriormente, la mayoría fueron despedidos y el resto, algunos pocos, se, se distribuyeron en, en sorchantes, en pan catalán y algunos entraron en pluki. La multinacional Bimbo de México vino, compró todas las empresas uruguayas que le permitió la libertad económica del Frente Amplio, y después fue despidiendo trabajadores y cerrando las empresas. El modus operandi de las multinacionales no es nuevo. Siempre han hecho lo mismo. Lo comenzaron haciendo en el siglo pasado con la Fábrica Nacional de Fósforo. Se instalan, venden regalado hasta fundir a la competencia, o lisa y llanamente compran a las empresas de la competencia que para ellos suelen ser pequeños emprendimientos. Sin embargo, acá le dan mucho trabajo a los uruguayos. Y después traen, como decía Javier recién, lo que fabricaban las empresas uruguayas con trabajadores uruguayos, lo traen de otros países fabricados por paraguayos, por chinos, por vietnamitas. ¿Qué pasa hoy? Está pasando lo mismo con los trabajadores de Plucky y de Ricard. Ustedes lo escuchaban recién a Javier García de Onodra denunciando esta situación. La libertad económica que aplicaba el Frente Amplio y que aplica este gobierno hoy también es la misma.